Historia, Historia de España. Hablamos ahora mismo sobre este asunto. Un asunto en el que siempre es muy difícil separar lo que es la ciencia, la historia de las ideas ante la política. Acaba de publicar un libro titulado La Historia de España como nunca te la habían contado.